En mal momento va a dolerte Más lejos de casa y solo tienes que ser fuerte Kaisho, eh, Emendoude, aquí estamos eh, Ousokideok, el programa que cada semana da voz a los colectivos del barrio del barrio de Irala Hoy nos toca, estamos aquí Onguietorri Irala y os hemos preparado varias temas para este, este día tenemos aquí con nosotras y con nosotros tenemos a Ibrahima, hola Ibrahima, hola. que ya es un habituado de este programa, él nos va a hablar de un tema un poquito complicado que es el el tratado de Dublín 3, sobre el que ayer realizamos desde Unguitorri una acción de apoyo a la campaña europea. Eh, tenemos también aquí a Milagros y a Bocolo Lofrond. Hola, Milagros. Hola. Hola, Bocolo Lofrond. Hola. Y ellos nos van a hablar del Día de África que se celebró eh, hace muy poco aquí en Bilbao. El Día de África es el 25 de mayo. Y también tenemos a Hamid. Hola, Hola, Hamid. Hola, buenas. Y Hamid, ya que estamos en el mes de Ramadán, es una realidad eh, socioreligiosa y que muchas personas con las que convivimos en eh, Bilbao, en Vizcaya, están haciendo en este mes el Ramadán. Entonces, bueno, pues se nos va a explicar un poquito eh, en qué consiste y cómo es la vida de una persona musulmana que está de Ramadán por Bilbao. No tengo sin las primeras canciones pero no puedo anclarme en el pasado tengo más razones que antes eh, Bueno, pues ya hemos, eh, hemos acordado entre todos y todas que vamos a entrar con el tema más complicado vamos a entender, explicaros un poco en qué consiste el protocolo de Dublín 3 primero deciros que no tiene absolutamente nada que ver con Irlanda el protocolo solamente tiene el nombre de la ciudad ciudad en la que se firmó, pero es un protocolo que sobre todo tiene que ver con el derecho o no derecho al asilo. Y entonces para esta voy a pasar la palabra a Ibrahima que os lo va a explicar, a lo mejor también eh, explicando eh, su recorrido. Vamos a ver a lo que... ¿Qué significa y en qué puede eh, coartar totalmente el derecho del asilo? Bueno, eh, vamos a hablar de un, de una cosa que todos los migrantes tenemos víctimas de este, que se llama Eriblen este se dice cuando tú entras a un país de Europa, el primer país de Europa que tú entras que tú tienes derecho para pedir asilo político pero bueno, cuando entra yo en Melilla la primera vez ellos cogen mi aprenta dos veces, el primero está dentro del centro el segundo a la policía pero cuando tú tienes Emprenda, que ellos no te dicen que esta imprenta se tiene en contra cuando tú vas a otro país eso es lo que yo no he entendido cuando entré la primero vez a mi familia la, la, la huella, ¿eh? se refiere efectivamente a que se coge la huella y que eso ya condiciona todo sí esta es una decisión unilateral que no se no se puede hacer que toda la gente que entra en Europa, que si ellos dicen que solo vas a pedir el, eh, asilo cuando entran en a Italia y a España, creo que no se puede. Es una de violación de dirección humana. Claro, no, porque efectivamente consiste en que eh, las huellas se cogen en el primer país donde entras. Lógicamente, si vienes desde el Mediterráneo, el primer país va a ser... ...Italia o el estado español... entonces ...al coger ahí las huellas... ...eso condiciona... ...porque el protocolo de Dublín... ...especifica... ...que solamente puedes pedir el asilo... ...en el país primer país donde has entrado... ...con lo cual... ...solamente podrían pedir el asilo... ...en los países... ...de... ...donde llegan más directamente... ...entonces la gente llega por ejemplo a Francia... ...a Alemania... ...a Suiza... ...a Inglaterra... ...a cualquier otro país... Y una vez que piden el asilo, ahí, ¿qué ocurre? Este también es lo que lo que es muy malo. Cuando tú entras aquí, tú tienes que esperar que tú vas a ir a un otro país, que no es en eh, Italia o es, es, España. Y cuando tú vas a este país, tú vas a la administración para preguntar asilo, ellos te dicen que tú no tienes el de derecho para pedir este aquí. Eh, si tú... Tu si tu no euh comment ça Si tu n'as pas eu des informations avant que tu ne rentres au niveau de ça, franchement, c'est quelque chose qui est très très grave, pour surtout les gens qui sont qui ont beaucoup de traumatisme, qui ne sont pas bien installé claro, es, es traumático para las personas que lle llegan, pero al llegar no tienen para nada la información sobre el tratado de Dublín con lo cual entras pensando que van a poder proseguir y seguir hacia el norte de Europa, por ejemplo, y al llegar, cuando llegan pues eso a Francia, a Holanda, a cualquier otro país, si piden asilo, les dicen que tienen que volver a España o a Italia. Pour ça aussi nous, nous que la plupart de gens euh quand la préfecture moi pour la pour la première fois quand je suis allé, j'ai déposé mes empreintes et il que je n'avais pas le droit de faire une demande d'asile ici, n'est-ce pas les ai demandé la question et il m'a dit que Je parce que j'ai entré pour la première fois dans le pays de l'Espagne. Mais je les ai dit que effectivement que je suis rentré mais je n'ai jamais fait une demande d'asile en Espagne. Je les ai dit que franchement c'est quelque chose que je ne comprends pas du tout. Para él fue totalmente sorprendente porque cuando llegó a Francia y puso las huellas, ellos le dijeron que no tenía derecho a pedir asilo en Francia. De claro, él no entendía diciendo si sí, yo he entré par Espagne, pero no he pedido asilo en España, por qué no voy a poder pedir asilo En Francia, que es un país pues mucho más cercano por idiomas, donde a lo mejor puede uno tener conocido, etcétera, antes le resultaba totalmente absurdo. Vraiment c'est c'est de l'injustice, c'est une violation de nos droits, nous les migrants qui rentrons ici. imaginez que une personne qui n'a aucune famille au niveau de l'Europe de retourner dans un pays où tu de venir. Claro, alguien que no tenga ninguna familia en ningún país de, de Europa y de repente te devuelven a un país donde en realidad tú nunca has tenido ninguna intención ni de ir, ni de instalarte, ni de pedir asilo. Yo he visto, por ejemplo, gente en Calais, o sea, en Calais que están ya casi a las puertas de Inglaterra y si, si, si, si intentan pedir asilo ahí, les devuelven a Suecia porque era gente que había pedido asilo en Suecia. O sea, que son como un, una especie de juego de, de ping pong con los solicitantes de asilo que de, que de hecho conlleva a negar totalmente ese derecho. Vamos a eh, dejaros tiempo de digerir un poco las informaciones con un poco de música. Tout bien on veut partir alors pourrions-nous la voir Pour elle France ou réellement France Pour elle France ou nous sommes des milliers à vouloir comme vous venez sans le vouloir nous voulons voyager et aussi travailler mais nous avons à Paris I don't know. Bueno, eh, Ibrahima has tú la música, ¿verdad? Sí. ¿Y qué nos habías puesto ahora? No, la música que había pasado era Tiken Jafakoli. Uh, es un panafricanismo. Siento mucho el progreso a nivel de la África. Y, francamente, yo la amo mucho. Yo parto mucho estas ideas. Sí. Estamos escuchando, como habéis oído, a Tiken Jafakoli, panafricanista que habla mucho pues tanto de, de la unidad africana de los planes sociales etcétera alter, mundi alter mundialista también y con con la canción le frontier eh, abren las fronteras estuvimos hace pues ya casi un mes en durango celebrando pues el 5m y el abrazo de los pueblos así que para todas nosotras y nosotros pues esa canción tiene mucho significado yo creo que nunca pasamos de, de cantar Estribillo, nunca llegamos a cantar más que Ouvrer la pero bueno, la música nos gusta mucho eh, bueno, pues estamos comentando un poco el tema, del, el tema del tratado de Dublín porque el 25 de mayo realizamos un acto una concentración en Bilbao, uniéndonos con la campaña europea Stop Dublin campaign que eh, sobre todo ha arrancado en Francia, en Francia también en 8, más de ocho ciudades y en algunas otras ciudades europeas también se estaba realizando acciones, cada vez son más las acciones que hacemos de forma conjunta entre varios sitios de Europa y en todos esos sitios queríamos decir no al Tratado de Dublín y sí al derecho de, de asilo. Y así como comentaba un poco, eh, Ibrahima nos estaba explicando ¿no? que la mejor en Francia hay, hay más conciencia del problema. Aquí todavía como que no nos damos mucho cuenta, ¿no? Uh, yo sé que la mayoría de los que vienen aquí no, no están en España aquí, o en Magdalena. Y yo siempre voy a ir, en Francia o en Alemania o en al otro lado. Pero también con los programas fixos. Par exemple moi, quand le premier auditeur et j'avais dit qu'ils allaient sortir de mon pays, j'avais dit qu'ils allaient venir directement à la France. J'avais dit que donc au niveau de la langue, au niveau de la culture, au niveau aussi de la politique, c'était plutôt favorable par rapport à moi. Donc, mais si aujourd'hui en Europe ici, j'essaie de voter des lois en faisant de la disc parce que ça c'est de la discrimination en disant que les gens n'avaient pas le droit de demander l'asile là où ils voulaient le demander nada más sin violación eh, Sí, pues como explica Ibrahima, pues la mayor parte de la gente que llega pues pone un pie en España o en Francia pero con la intención de, de seguir el viaje no hacia otros países del norte entonces pues como en su caso por ejemplo se ve mucho más cercano al idioma, a la cultura, a la política incluso tiene mucho más información sobre Francia y esa era su intención ahora pues ha tenido que, que volver y está por aquí y entonces claro si toda la gente que llega no puede luego dirigirse y pedir asilo en el país donde elige, pues es una violación clara del derecho de asilo. En cuanto a esto, yo le pido un apel a todas las asociaciones y a todas las personas que quieren luchar por la mejor integración de migrantes, que Dublín es una violación les droits de l'homme, que ce soit euh, dans tous les pays où nous sommes victimes de ça. Aujourd'hui ici, on essaie de dire que tous ceux qui ont rentré par Espagne SPAN vont revenir ici. Je crois que ça pourra pas être. Je veux que les ONG et les associations qui sont en train de lutter pour ça, essaient de faire plus de pression sur les gouvernements entonces pues hacemos un llamamiento para que las asociaciones ONG, etcétera eh, presionen a los gobiernos para, para que no se aplique. De hecho no es de, no es de obligatorio cumplimiento para o sea, que los estados que deciden no aplicarlo pueden no aplicarlo porque realmente pues es una violación flagrante a, a los derechos del asilo a la convención de Ginebra y a todos los tratados anteriores. Eh, vamos a pasar con un poquito de música antes de pasar a nuestro tema siguiente, luego nos vamos a centrar en, en el tema del ramadán, que este mes muchas personas que viven con otras y con otros en Bilbao están practicando, o sea que escuchamos un poco música y enseguida Hamid e Ibrahima nos hablarán de cómo se vive el ramadán en esos días en Bilbao. Continúa Está, seguimos en Ousokideak, Kide, el programa que cada que cada semana eh, da voz a los colectivos del barrio de Irala. Hoy tenemos la palabra Ongi Torri Irala y acabamos de hablar sobre el, el, la acción, la campaña europea Stop Dublín. Y ahora vamos a bajar a un tema un poco más eh, de vida cotidiana cómo es cómo se vive el ramadán en Bilbao tenemos aquí para comentárnoslo a Hamid y a Ibrahim eh, Hamid cómo es el día a día de una persona que bueno primero si quieres presentarte un poquito decirnos de qué de qué pueblo vienes o cuánto tiempo llevas aquí dos o tres cosas así para que te vayamos conociendo y luego te seguimos preguntando Hola, me llamo Mohamed, vivo en, uh, en uh, Termeboz, cerca de Termeboz, allí, con un camp, uh, una persona de ONGETORRA también, allí. Y, y aquí tengo tiempo de ocho meses aquí, y tengo un curso de electricidad con PENISCAT, Y todo bien, ahora estamos... Eso, está, eso, nos estabas comentando que vienes del sur de Marruecos Sí, soy eh, de Marruecos, en Atlas eh, Yo vino aquí para buscar otra vida y está bien Ahora estamos en Ramadán aquí en Bilbao Es difícil eh, un poco, es muy difícil un poco porque... Eh, de momento de 18 horas no, no puedes beber agua no puedes comer eh, estudiar también por la mañana y es muy muy difícil un poco pero bueno un mes no es nada solo tiempo rap, rápido pasado rápido hablamos en poco entonces de cómo os arregglais no nos comentas que durante 18 horas, no coméis nada. Entonces, a la mañana, a la noche, ¿cómo, cómo qué y a qué hora coméis? Eh, por la noche no puedes comer hasta, hasta las 10 eh, menos 15. Eh, Desde las 10 menos 15 eh, puedes comer, eres libre, hasta las 5 de la mañana las 5 de mañana hasta las 10 menos 15 eh, no puedes hacer nada. Y entonces vosotros, tú por ejemplo, ¿cómo haces? Cenas y luego te despiertas muy temprano para desayunar. ¿Cómo, cómo haces? Cenas tarde a las 10 menos cuarto y luego ¿cuándo desayunas? Eh, a las 5. Las, no, a las 5 ya terminó, y está. las 40 y media o así tienes que comer. Mm. O sea, las 4 y 30, ¿no? Cuatro sí. ¿Comes sí. algo y luego ya a las 5? Sí, y luego ya terminó. Claro, entonces dormís poco, ¿no? Para las personas, por ejemplo, que estáis sí. estudiando y trabajando, que hacéis Ramadán, sí. tienes que eh. controlar las horas de dormir para comer también, ¿no? Sí, cuando comer, eh, cuando comer eh, por la noche, las 10 eh, o así, tiene, si quieres dormir, tienes que dormir hasta las 3, 3 de la mañana o 3 y media, Tienes que comer algo y luego dormir, descansar o sea, un para poco. Tener sí. Para el día. sí, para trabajar, ah, porque hay gente tiene curso, tiene trabajar, tiene muchas cosas. Ah, sí. Y aguantas bien, es decir que si a las 10 menos cuarto de la noche cena. No se te junta mucho la comida para las y media de la mañana, comen mucho a las 10 10 menos cuarto, ¿no? Dijiste, ¿no? Y que cenaban a esa hora. Sí, por uh, la noche, que, comer o sea, y uh, sí. ¿Qué suelen comer por la noche? Una cena potente, ¿no? Verdura, cuscús. Mm, no pasa nada, igual, ¿sabes? Uh, porque cuando no comes uh, 18 horas y luego por la noche puedes comer, ¿no? No es, puedes comer pan y cuscús, no. frutas, no. ¿Sabes? Me ritual. Pues un poco envidia me da. A veces tengo esa fuerza, de voluntad porque 18 horas ahí. Y... Sí. sí. sí. Y un poco aparte de la parte así como de alimentación, el Ramadán para vosotros Es un temps un peu spécial où on peut réfléchirais plus, où on se rassemble en torno à la mesquita, comment se vit. Le Ramadan uh, c'est le mois le plus béni de l'Islam. Le Ramadan aussi c'est c'est un mois où se rencontrer, parler de beaucoup de choses. De la religion, le, le Coran et partager aussi surtout les repas. C'est l'une des de Ramadan es también un mes de eh, más bendecido ¿no? para todos los musulmanes y también es un momento de más encuentro donde la gente hace para encontrarse más para charlar, para hablar no solamente de religión pero es un momento de mucho más encuentro donde la gente también se junta más para compartir la, la cena eh, Durante el mes de ramadán eh, los musulmans est autorisé à faire beaucoup la lecture du Coran. Ça c'est l'une des choses les plus fondamentales au mois de Ramadan parce que notre Saint Coran est descendu au mois de Ramadan. Cela dans mois de Ramadan, il que tout musulman prenne la moitié de des son temps à faire la lecture du Coran. Es también el mes donde la gente se dedica mucho a leer el Corán. Ah, es necesario que durante este mes pues, la mitad del tiempo Lo pasé lo pasé a la gente musulmana leyendo el Corán. C'est o sea, l'Almohad Ramadan, il est réparti en trois parties. Les premiers 10 jours c'est la, la croyance, la foi en Dieu. Les deuxième 10 jours c'est l'abstinence. De 사이 como tres partes diferentes. La primera, los primeros 10 días es la fe, la fe en Dios. La segunda, la abstinencia le troisième c'est euh, le pardon. Le pardon. Et la tercera parte euh, le momento de perdonar, le pardon. je vous parle des dix premiers jours qui sont en train d'être effectués pour le moment. On a une, une nuit qui s'appelle la nuit Qadr. La nuit du destin qui se trouve entre les deux entre les derniers jours, les 10 derniers jours de Chemon. Eh, ahora estamos en el primer periodo, los primeros 10 días, que son lo, los días de la fe sí. y hay una noche especial que se llama la noche del destino. Sí. Este día todo eh, tout musulman qui va le faire avec la foi et une bonne intention, c'est comme si tu avais adoré Dieu 1000 ans. Si tu essayes de rencontrer cette nuit, une nuit de Laylatul Qadr, c'est comme si te avais adoré Dieu pendant 1000 ans. Donc il est très important tout misomme de se concentrer ces de 10 derniers jours à l'adoration de Dieu. Et donc cette nuit est très es spéciale parce que si adorando a Dios en esta noche especial es como si hubiese durado mil años. Euh autre chose que je voulais ajouter, c'est que ce qui m'a beaucoup beaucoup ici à Bilbao pendant le mois de Ramadan, c'est la diversité. La diversité des gens. Franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému. C'est pas parce que nous sommes dans un pays qui a 90% chrétiens ou autre là, mais franchement la diversité, les gens qui sont là qui tacke même si tu es un Kako Comidor, tous les musulmans qui que ne te dit folle Karim, le carême, propose de chasser. Ça quelque chose qui m'a beaucoup ému, qui beaucoup frappé quand. que ha apreciado mucho en ese mes de Ramadan es ver toda la diversidad aquí en Bilbao, entre la gente que hace, que no hace, de diferentes procedencias y que, por ejemplo, en el comedor social hay mucho respeto para, las, para la gente musulmana entonces se, le, se les da la, la comida, pues aparte de una bolsa, para que lo puedan comer más tarde y eso realmente le ha impresionado mucho ese respeto hacia la gente que quiere hacer el ramadán Sí, tienes razón, eh, sí Antes eh, comíamos un comedor juntos, pero ahora no. El gente que hace Ramadán eh, tienes que más tarde coge una bolsa y dejas hasta las eh, cuando puedes comer. Eso no es un respeto también. Uh -huh. Bien, sí. ¿Y, y en las mezquitas también es un momento donde hay actividades especiales o cenas o sí. Sí, las mezquitas también hay comer ahí. Hay todo allí, sí. Por la noche. Por mañana, no. Porque también es sagrado para los musulmanes durante este mes a lo mejor ser más generoso, la gente que puede, pues, ser más generoso, invitar a cenar, hacer regalar para los pobres, etcétera ¿no? Eso es, sí. En mosquitas, aquí en Bilbao, sí. ¿Sabes lo que pasa en la mosquita también? Es el de, ¿cómo se llama? El sunnah tradicional et de partir à la mosquée et partager tout ce qui de Ramadan, c'est quelque chose qui est, piso, est tré bon, très très Es tradicional también durante el mes de Ramadán, vas a la mezquita y compartes todo lo que tengas. Ofreces, invitas a la gente a cenar, etcétera. Uh, le Ramadan quand même, le Ramadan la besoin, monsieur Que c'est un de pénitence, de reflexion et aussi de fête parce que quand euh à eh, le Ramadan se finis, bon bon quand bon y a une fête la rupture du jeûne. Et c'est c'est le moment aussi, un mois de réflexion eh, de comparti, mais aussi de fiesta parce que acaba, pues se da la fiesta de romper. El ayuno y es una fiesta realmente pues muy bonita. Pues que nos inviten, ¿eh? Sí, pues tú se inviten a comer, se los partan, señoría. A mí lo que me llama la atención es que eh, hay muchas mujeres también haciendo Ramadán y eso, y durante el día o hombres también están preparando la comida para esa hora de la cena, ¿no? Se reúnen también o algo así. Es que me pareció ver en, en alguna zona de Bilbao como especie una mezquita donde se prepara toda esa comida para luego... ¿Y comen en, por ejemplo, comen en colectivo o, o cada cual come individualmente en casa? Eso, eso depende de todas las personas. Por si es en la mosqueta, nos mangamos todos Si es en la casa, puedes preparar por favor, te mangas la vaca. C'est pas obligatoire que effectivement qu'il doive partir à la mosquée pour rompre ton jeûne. C'est une de soi. Si tu n'es pas tu, es, tu le monde de rester chez toi, manger n'a pas rompre le musulman, c'est Que pour romper el ayuno en casa o en la mezquita, no, no tiene por qué ser la mezquita, pero lo importante es pues poder compartirlo con con la gente musulmana, bien sea pues en casa o bien sea en la mezquita, es pues, un momento de mucho compartir. Bueno, con esto nos vamos a, a ir con esas reflexiones a otra pequeña paréntesis musical para darnos tiempo pues a evocar esos sabores y ese sí, compartir. la main, près du sac à main quand tu trompes moi sans passer des sa mains je sais ce que vous avez jamais su non non ni dans toutes les langues de nada le poison si ne fait pas sa vie avec esmeralda en tout cas si tu croit, je te pense c'est dans les rêves que les bergers les poisons je suis celui dans un puni de fois ici et puis là-bas ici et puis là-bas puni de fois je suis celui qu'on a puni de fois ici et puis là-bas ici et puis là-bas puni de fois J'excuse d'être de toutes les combines Quatre épouses et combien de concubines Je sais bien que c'est pas là Le moindre défaut et qui prend l'incenseur Pour l'échafaud, je fais la confidence assez tordue Mais je l'ai dit et, redis, et si tu lis ma bio, tu lui trouveras Une enfance comme il faut, si tu cherche le bronze Reste dans ton ghetto Et s'il si est véridique, que je suis né dans la rue Je suis celui qu'on a puni deux fois Ici et puis là-bas, ici et puis là-bas Puni de fois, je suis foi se pelabat i se pela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 Estamos escuchando esa canción de los años 80, yo creo que esta radio Irola es un poco ochentera ¿verdad? se ha quedado ahí con esa maravillosa época, la de nuestra infancia estamos escuchando doble Pen, que es bueno una canción que relataba un poco algunas medidas eh, de justicia injustas hacia las personas migrantes, nos vamos ahora hacia el día de África, ya que el 25 de mayo se celebra El Día de África. Y aquí tenemos dos de las personas que estaban dentro de las organizadoras. Ahí está con nosotras, Milagros, uh -huh. y también Lofrante. ¿Hola? Hola. Hola. Así que, bueno, no sé por dónde empezar. Si queréis eh, explicar qué... Vale. qué significado tiene ese día un poco qué actuaciones bueno eh, como parte de la organización pues el día de áfrica eh, esta es la segunda edición que celebra que celebramos en Bilbao y la idea surge pues a raíz de bueno de darle una, visibiliza una visibilización a, a áfrica y de reivindicar pues a aquellas personas que, que vienen como refugiados o huyendo de las guerras y principalmente para trabajar dentro desde el mismo evento trabajar por ejemplo el tema de, de la identidad y de los afrodescendientes y muchísimos factores que perjudican porque una vez que tú sales de tu país como África como, como en este caso, eh, también tenemos hijos aquí y muchos de nuestros hijos están condicionados un poco por las políticas estatales, sociales y hasta eh, hasta guber gubernamentales, ¿no? Están condicionados que una vez que nacen aquí al final tienen dificultades para acceder, luego en el, cuando son jóvenes acceder bueno, si estudian y eso, pero muchas de las familias tienen dificultades de, de acceder a puestos de trabajo, a tener unos salarios un decentemente Eh, adecuado y eso imposibilita de, bueno, de retornar como como como, como parte de, de tu identidad a tus países de orígenes para encontrarte, reencontrarte un poco con tu cultura, con tu familia y con tu procedencia, ¿no? Entonces, Día de África en su momento eh, lo principal que también queríamos un poquito reflejar que reflejar que África es un continente muy rico en recursos naturales Y hoy por hoy es un, es un continente junto con latinoamérica super explotado y, y no se valora la riqueza natural que existe la riqueza cultural y el factor fundamental <coughs> perdón de lo que nos puede favorecer en el futuro eh, es ese tipo de, de cómo se llama de, de relaciones con, con nuestro con, con muchos de los inmigrantes o con muchos de esos países que han sido colonizados por sí, los países y, y ricos de hecho así empezó el día parecía que el día no íbamos a poder arrancar no empezó como a medio llover ah. parecía que no había mucha gente pero enseguida en cuando empezó se vio que sí que había bastante gente la lluvia nos respetó y la, empezamos con una mesa redonda que era justo la aportación de es. la población africana aquí a Euskadi, ¿no? Un debate muy interesante donde estuvo la compañera Ilaria de Cruz Roja, nuestro compañero Mohamed de Irala y eh, también estaba um, Yoni, otro compañero congoleño con muchas eh, que es eh, ingeniero y con muchas eh, titulaciones que también nos hablaba de de educación, ¿no? De cómo fomentar el acceso a la educación. Sí Bueno, en eh, la edición del año pasado le pusimos como lema al evento eh, El Orgullo de África este año eh, Quisimos bueno, darle una vuelta y, y pusimos y, África, bueno, sí, somos el reflejo de África Somos el África, reflejo de África, África, que bueno, de ahí es más que nada también de de una parte Una de las partes del cuerpo nuestro, ¿no? Es como había dicho Milagros, es el segundo año que hemos decidido de hacerlo juntos ya que los años anteriores cada asociación, digamos, organización, lo hacía por su parte. De hecho, de nosotros, de nuestra parte, es del Movimiento Panafricano de Bilbao. Eh, más que nada, o sea, lo que es el Día de África no es una fiesta como algunos están diciendo. Más que nada para nosotros, por ejemplo, fue una obligación, ya que en nuestra organización, por ejemplo, somos de diferentes países cada uno, cada uno con una ocupación diferente. Y una de las reacciones por las que nació nuestro movimiento fue más que nada por eso, o sea... Eh, estamos viviendo aquí, muchos estudiamos, trabajamos aquí y claro, estamos notando que muchas veces a nuestro alrededor eh, ese sentimiento por África y esa obligación que tienes como africano en el exterior eh, no se notaba tanto por la razón por la que decidimos también, fue también uno de los, de los motivos por los que decidimos empezar con nuestra organización y el Día de África para nosotros no es, es más que nada una obligación Para recordarte a ti, en tu conciencia que sepas de que estás fuera, ya seas porque has venido de fuera o has nacido aquí y tienes una obligación, tienes una obligación en formarte, sí, sí. en educarte y en saber eh, los deberes que tienes que son... Por ejemplo, recordar la razón por la que viajaron tus padres para venir aquí, darte un futuro mejor, concienciarte. Y una de las razones por las que en el Día de África, por ejemplo, nos reunimos, era más que nada para eso. O sea, en varios años hemos hecho debates sobre diferentes temas, sobre todo sobre lo que es la comunidad africana aquí en Euskadi, sobre todo para que asistiesen jóvenes también de origen africano, tanto de aquí de Bilbao como de las ciudades de alrededor, y saber un poco también... Que, o sea, estás obligado, ¿sabes? Como te digo yo, o sea, no te vale de nada quejarte el día de mañana cuando, por ejemplo, acabas los estudios y, como ha dicho aquí Milagros, eh, no accedes a un diferente puesto de trabajo ETC, por la que, por ejemplo, uno de los ejemplos que pusimos nosotros es llamar a diferentes hombres y mujeres africanas que se han criado aquí en Euskadi, que han podido acceder a diferentes puestos de trabajo tanto en la administración pública como emprendedores de hecho nuestra asociación no somos estudiantes otros son emprendedores y, y es también una forma también de dar a la, a la comunidad africana sobre todo a la juventud de que o sea de que es posible no subir y, eh, como sí. que dice lograr, ¿no? Sí. Por no ser tan poetista produciendo sí, no lograr tus deseos. Entonces, en el Día de África, por ejemplo, ayer lo que como el año pasado nos reunimos ahora mismo bastantes asociaciones eh, milagros que viene de de Cuba, afrodescendientes de Cuba. Afrodescendiente. Afrodescendiente de Cuba. Sí. Nosotros en movimiento panafricano, estaban también los compañeros de COPS donde hicimos Eh, de hecho, las actividades tanto para niños como la masa de sí. debates, a la tarde fuimos todos al Teatro Arriega para la marcha, sí. que bueno, al final salió bien porque no llovió y con el tiempo llegamos porque al final sí. estábamos tardando con el permiso. Y luego tenemos también mucha música, ¿no? Después, a la tarde-noche. Sí, a ver, eso es parte de nuestra alegría cultural. Porque lo de la música es algo fundamental. Comer y divertirnos algo fundamental. Pero el objetivo principal es visibilizar un poquito lo que nos perjudica por ser inmigrante, por ser africano, por ser latinoamericano. Y bueno, y, y es verdad que tenemos que agradecer la colaboración de aquellas personas que o de aquellos colectivos que que colaboran con nuestro, bueno, con nuestro ideario y, y sacamos muchas de las actividades adelante, pero es tratar de mejorar en convivencia local e internacional, en lo que sea, y por eso este año fue, eh, el lema fue eh, poner eh, África en, en positivo. Como... Sí, ¿no? De que, o sea, somos, como está el lema puesto, somos el reflejo de África, o sea, yo donde vaya Llevas África contigo, ¿no? Y es también una obligación que tienes a tus amigos de decir, no tengo que ser vago porque tengo X obligaciones, ¿no? Tanto educativas como personales." pero sí no y bueno poco a poco por ejemplo con las actividades que se realizó ayer pues veías ¿no? que se lleva acercando tanto gente del barrio como gente que habíamos invitado nosotros pero luego cada uno se sumó y luego como has dicho pues en los conciertos vendría más gente sí, sí. la idea realmente era visibilizar un poco esa, la comunidad africana pero en toda su diversidad ¿no? entre gente que lleva mucho tiempo ahí que son emprendedoras emprendedores gente estudiante gente que tiene tiendas gente que tiene un montón de proyectos no hay sí. gente que acaba de llegar también para sentís que el colectivo africano está siendo muy estigmatizado eh, sí pero sí. claro tienes que saber en qué sentido sí. también no os ha sí. en todos los sitios está es que no se ve un rostro ampliado. africano ni en las es. instituciones no ve está. no un rostro africano ni en el corte inglés ni en una tienda es que no lo ves es que todavía estamos vamos Eh, como años luz, un poquito de, de, de, de no sé, de, de ver como algo normal, tener a un latinoamericano, a un negro, bueno, los otros no, de, días, ver, de ver el trabajo de una persona externa lo que es el País Vasco, España, trabajando, que es una obligación, ¿no? Al igual que hemos estado hablando con aquí con el compañero, creo que es, o sea, es libre, ¿no? Que una persona se pueda desplazar de un país al otro pues debe de ser también normal ver a una persona originaria de etiopía, de congo, de cuba, de angola trabajando en un sitio sin que te puedas asustar ¿no? porque me acerca a ti sí. y te tengas que coger el bolso como pensando que lo voy a llevar yo y en ese aspecto hay que tener en cuenta es que trabajar trabajamos y mucho otra cosa es que no tengamos los puestos un poquito que nos merecemos porque es. también tenemos a nuestros hijos que han estudiado tienen carreras también y bueno y es difícil a veces un poquito por el color de tu piel o por no sé por x razones que no que no puedan acceder a no sea sé, puesto de trabajo porque la gente te rechaza ese es el problema que genera un poquito la ley de extranjería y muchísimos y, y muchísimas cosas que, que bloquean el progreso de, de la convivencia vamos Por ejemplo, me estaba llamando la atención, estaba mirando las listas electorales porque por primera vez he votado en Bélgica también y ahí en las listas electorales hay muchos nombres de origen eh, magrebí, de origen turco, de origen romano, de muchos orígenes porque la población eh, migrada llegó hace mucho tiempo y entonces hay mucha población de origen Eh, migrada pues que ya está ocupando muchos sitios en la en la política entonces eso efectivamente crea ya un poco otro clima sí pero eh, falta Hombre, un poquito primero es empezar igual por lo básico no yo que sé que sea normal ver a una persona de origen extranjero igual trabajando en yo que sé una tienda de gominolas sería algo también normal ¿no? bueno eso luego ya es algo va... que es difícil que sí. es difícil no es difícil a ver emprender difícil en el sentido directivo difícil de ver Difícil de ver, porque no joder, yo llevo aquí casi 20 años en Euskadi y te puedo decir con, con los dedos de mis manos a cuántas personas de origen extranjero he visto trabajando tanto en el centro del Bilbao como a las afueras. una en A otros. ver, yo el hecho de que trabajen o que emprendan no es difícil. Sí. Otra cosa es que te dejen progresar. La gente trabaja pero cuando la gente local que no está acostumbrada, por ejemplo, a ver un inmigrante con, con un negocio, así sea latinoamericano, africano, magre, bueno, eh, o magrebí, lo que sea, pues no te dejan progresar en ese aspecto. Tienen miedo, hacen un poco de rechazo, no entran, es decir, existen como... como Así como Balleras. llaman que, que a los inmigrantes hacemos gueto, pues yo creo que también localmente se hace como especie de... Es una barrera, pero al final es como una especie de, de decir, bueno, no entro, como... Pero bueno, eso... Porque son... me tiran para atrás, vamos. Si, yo quería decir, que me pude pedirle una pregunta. En relación a las organizaciones africanas que están aquí, y se dice pan africanas, yo no veo mucho de relaciones entre los movimientos pan africanos que están aquí y los que están nuevamente en la región. No hay mucha coalición entre ellos. Eso es algo que me que no me parece que yo no me acuerdo Et c'est par exemple moi j'ai rencontré beaucoup d'associations qui sont du pays basque, mm. des associations qui sont locales, mais pour voir qui évoluent niveau de ça euh, panafricanisme autre là, c'est mm. yeah, la also. pregunta de Ibrahim es un poco que no ve mucha relación entre las asociaciones panafricanistas en las que muchas veces está incorporada gente que lleva mucho tiempo aquí, que está estudiando, trabajando y tal, gente africana que lleva más tiempo aquí pero no ve mucha relación entre asociaciones y la gente recién llegada entonces un poco la pregunta es ¿qué sí, se puede no, hacer? ¿no? Es, es una muy buena pregunta y de hecho uno de los motivos por el que también nace nuestra asociación y también recordar el día de África es la unión entre africanos en Bilbao tienes a diferentes asociaciones La nuestra es la única que podemos decir que es panafricana porque hay asociaciones de diferentes países. Tienes la de los senegaleses, tienes la de los hermanos de Nigeria, de Ghana, de Guinea Ecuatorial, de Congo, etc. Y uno, por ejemplo, de los deberes que tenemos nosotros como panafricanos es, por ejemplo, hacer una reunión en la que nos incluyamos todos para saber, por ejemplo, cómo ayudar a X hermanos africanos. Normalmente la gente que suele ayudar lo hace por separado. Te pongo un caso. Hace X meses vinieron... Bueno, habían llegado bastantes hermanos de África no que estaban en las calles últimamente y se les podía identificar a todos con un Chandal negro de las personas que se ha podido ir más que las ha podido ayudar es por ejemplo digamos un de nuestra parte el movimiento panafricano las asociaciones o sea las ayudas que la gente ha prestado ha sido por separado o sea personal no ha ido como movimiento ni como panafricanista es yo veo un hermano que está ahí preparo unos sánwiches en mi casa etc se lo llevo a cogerle en su casa por ejemplo Es difícil porque no, sí, también, pero claro, esa es una de las razones también por las que se reivindica porque por ejemplo, eh una persona, por ejemplo, digamos africana, una familia africana que vive aquí en Bilbao, que ya su economía familiar, personal es controlada, digamos, que pueda y decir, bueno, yo voy a ir a Bando, a San Francisco a coger a X hermanos que están en la calle y meterles en mi casa como está haciendo Onguentori y encargarme de darles de comer, de darles ropa, etc. Muy pocos pueden hacerlo. Mm. Pero eso sí, si nos vamos tú y yo ahora mismo San Francisco te puedo decir X personas que estando los hermanos fuera hace poco, o han ido todos para Francia por claro, Venían todos para marchar, quienes ayudaban, porque muchos se tiraban ahí horas y horas en la calle y había gente que tiene negocios en San Francisco de todo tipo, tanto comercios de comida como fruterías que les daban cosas, que les traían ropa, etc. Y la pregunta que ha hecho el hermano es muy importante porque como panafricanistas tenemos primero el deber de estar unidos todos. Entonces claro, como hasta ahora, del error nuestro también, cada uno digamos que está un poco centrado digamos en su propio trabajo. No voy a decir separados porque también sería mentir porque al final... Nos vemos todos y sabes que este hermano está haciendo tal, este, tal... Pero claro, no hacemos un trabajo conjunto, que es lo que deberíamos de hacer. Entonces, claro, eso es una buena pregunta también para recordarnos nosotros que como panafricanistas tenemos que mirar primero también no solo por los intereses de las personas de origen extranjero que están aquí en Bilbao, está aquí en Bilbao, digamos, de una forma bien. Porque también, claro, hay también un cierto... una pequeña diferencia entre un hermano o una hermana que acaba de llegar de África que de un chico de origen africano, una chica de origen africano, que vive aquí en Euskadi, que tiene sus papeles, que va a la escuela, que trabaja, o sea, se nota un poco, ¿no? Pero sí, tenemos sí. que hacer esos deberes. Yo creo que sí es verdad que hay personas que pueden ayudar más y hay que mm. personas que pueden ayudar menos. la solidaridad La solidaridad es una... Es una característica que todos, todos y todas podemos tener desde un grado del 1 al 10 y, y algunos con más o más o menos capacidad de, de voluntad de ofrecer su, eh, su tiempo. y es verdad que no sé los factores eh, de condiciones de, económicas no son iguales para un nacional el que tiene su vida garantizada con unos ingresos mensuales o anuales puede ser puede ser hasta más o menos solidario lo que pasa es que la solidaridad no se puede siempre demostrar en términos económicos hay que hay que ser solidario en términos de, de tiempo hay muchas formas de ser solidario por ejemplo y es algo que lo que debíamos de trabajar no todos los colectivos no sólo panafricanos sino latinoamericano y es como cómo ayudar a aquel que viene de fuera y decir, bueno, voy para allá a meter una sola voluntaria, a preparar un, una cazuela de arroz o, no sé, dedicar ese tiempo. Es decir, que hay muchas formas de solidaridad y es verdad que acoger hay unas implicaciones tremendas por parte de, la, de las instituciones, que a la hora hasta de empadronar o de recibir una, una persona, tiene su repercusión. Yo he visto gente que, bueno, hablando de la gente que viene emigrada de España para pasar a Francia no hace mucho estuve yo yendo para Francia y, y no sabía por qué la policía en Francia se te sube a los autobuses ¿no? y entonces sí. es porque los mismos conductores de autobuses están amenazados de que por traslada por por no reportar por ejemplo que lleva algún inmigrante de raza negra porque yo he ido a Francia he ido con una mexicana cubana de raza negra y bueno y ahí nos piden la documentación a todo, pero de ya hecho, en cuanto entra un negro, así sea cubano eh, americano, lo que sea se sube la, la policía francesa al autobús y es porque el mismo conductor ya tiene que dar parte del asunto bueno, es algo que cambiamos, pero es verdad que hay muchas dificultades y muchas repercusiones a la hora de, bueno, de acoger a una de persona acoger y estos tiempos. No, que que, estamos... que ayudar es caro a veces, como diríamos. Sí, pero, bueno. sí, pero bueno. yo creo que también es interesante lo, lo que ha dicho el compañero, ¿no? Que a lo mejor hay muchísimos gestos de solidaridad, oh. de fraternidad que no vemos. Por ejemplo, uh -huh. bueno, si bien en el verano estuvimos gente de Don Gui y otros colectivos y también muchas veces mano a mano con gente del, del momento panafricanista y con hermanos y hermanas africanos en general pero también Eh, lo que hemos hecho a veces de un guilleterre puede ser más visible, pero muchas de las cosas que han hecho pues los hermanos eh, hermanas africanos en San Francisco o donde sea, en sus casas, hay muchísimos gestos y, ah. y ayuda entre hermanos pues sí. que no las vemos, pero que, que están ahí también. Sí, sí, y luego, bueno, para retomar un poco lo que ha dicho la compañera Milagros, eh, lo de los controles, por ejemplo, en Francia con los autobuses, es un poco reciente y eso también viene a que, Eh, como ha dicho, por ejemplo, el hermano Arao, X meses cuando llegaron bastantes hermanos de África aquí, eh, claro, todos ellos vienen con la idea de marchar. Entonces, claro, la mayoría de ellos lo que hacía es estaba aquí unos días, tanto aquí en Bilbao como igual en otras ciudades de España, y luego marchaban. Eso que supuso a que ahora tú, por ejemplo, cuando te vas a París, ahora mismo, en mayo estamos, te coges un billete para irte a París en autobús y te entra la policía. Y claro, ahora, por ejemplo, ya no hacen lo de ir solo a pedir al negro, sino como para disimularlo un poco todo, piden a todas y a aquellas personas que saben que el conductor, por ejemplo, les ha dicho que tienen pasaporte. Por lo que ahora lo que te hacen es te piden el pasaporte, hacen un poco entran y empiezan a pedir pasaporte ah, mundo, sí. de arriba a abajo no de delante hasta atrás como un poco para hacer el disimulo no claro. y cuando llegan ya las personas extranjeras claro te piden a ti lo que es el pasaporte tuyo con la carta de, con la tarjeta de residencia de la ciudad donde donde vivas tú Ajá. si caes en el riesgo de o sea en el error de por ejemplo estar solo con tu pasaporte y noje de tener tu tarjeta de residencia te pueden hasta bajar del autobús Y si te pillan solo con tarjeta de residencia Y no tienes pasaporte También pueden coger sí, y sí. te bajan Y luego también depende si te para la policía O los gendarmeries, que es diferente Porque cada uno de ellos te trata de una forma diferente Por lo que el control Hasta que se pare o hasta que decidan que va a parar Sí, pero hasta el momento Sí que el control iba para largo Bueno, vamos a... Eh, dinamizar con un poquito de música porque ya nos vamos acercando al final y para que podáis eh, respirar un poquito y eh, también eh, eh, procesar toda la información que están dando los compañeros o sea que vamos para música y enseguida volvemos Je vois les flets fanés L'atmosphère nous étouffe Ils ne font que proprette C'est de la morale Ils n'ont aucune chose en tête est le onda shuru onda le monde est sur le monde est sur pues bueno, pues vamos eh, poco a poco llegando al final de ese programa de Ousokideak donde Ongi Torri Irala estábamos eh, tratando varios temas el protocolo Dublín 3 y la campaña europea Stop Dublín el vivir el ramadán en Bilbao, estamos en mes de ramadán y también la celebración del Día de África Bueno, este es el último tema con el que estábamos, eh, no sé si eh, front y Milagros queréis sacar alguna conclusión eh, del día de ayer, de las actuaciones, de las reflexiones de la mesa redonda, de la presencia, un poco de lo que significó como momento de encuentro, no sé si queréis añadir alguna cosa. No, nosotros como conclusión, eh, eh, por mi parte, la que puedo sacar es que por primera, bueno, no por primera vez, pero vamos a trabajar en mejorar en la convivencia, en compartir con otros colectivos y la verdad que la organización ha sido chapo porque hemos hecho un evento bueno, bonito y económico sin tirar de subvenciones económicas y con la voluntariedad de, de, de todos los implicados de todas las asociaciones que han estado implicadas y con, con el voluntariado de los jóvenes así, de los jóvenes que están por allí apoyando el proyecto de COP y esa serie de cosas. Yo siempre me quedo con, con una frase que me gustó hace tiempo que leí yo en en Cádiz, en una de las calles de Cádiz, que de un tal, de un autor que se llamaba Fermín Salvochea, que decía, me encanta esa frase que dice, mi patria es el mundo, mi religión hacer el bien y mi familia la humanidad y yo apuesto a que hagamos un trabajo humanitario entre todos y todas y que aquí no hay distinción de razas ni de cultura ni de ideologías así de claro bueno, de mi parte bueno, simplemente recordar eso no que el día de áfrica también es la obligación ¿no? de recordar que es que estemos los africanos unidos la independencia la independencia es no solo de los países sino que también tu independencia personal no seguirnos formando, seguir trabajando juntos y por ejemplo, como el día de ayer, va a haber más, seguiremos trabajando más, seguiremos realizando más eventos reivindicativos también y también en espacios también un poco de diversión como en el caso que habéis dicho un poco de música, de baile, de comida, pero también las charlas un poco sobre eh qué es el ser africano y qué es vivir aquí en Europa, cómo llevas el día a día eh, y bueno, y seguir trabajando Esto era un poquito sobre todo lo que la presencia de personas africanas puede llevar, puede aportar. Yo me quedé también con la charla que nos dio milagros también el Día de África eh, con esos papelitos que tenía, ¿no? explicando cuál es la aportación siempre en términos no solamente de diversidad, de demografía, pero también en términos económicos, en términos de empleo, en términos de maniobra, de mano de obra y de un montón de cosas que aporta día a día la presencia africana. Eh, Hamid, ¿quieres eh, hacernos una última aportación sobre eh, vivir el Ramadán aquí en Euskadi? No sé si nos queréis invitar ya, no sé cuándo va a ser el final de Ramadán. ¿Nos podéis dar la fecha y lanzar alguna invitación? Oh, no espero que la fecha sea entre los 5 o 6. En eh, general, todos los bilbainos y bilbaínas a celebrar la fiesta de, de la ruptura Entonces estaros atentos y atentas entre el 5 y 6 de junio será la fiesta de romper el ayuno. Así que ya podremos a partir de esa de ese momento pues volveremos a ver a la población musulmana de Bilbao eh, comiendo durante las mismas horas etcétera y mientras Sabemos que no solamente están en ayuna, sino que también es un momento de compartir, de reflexión y un momento como más místico, ¿no? Paro pour un moment panafricanisme je vais je un peu. Euh que nous allons tous progresser sur ça. Moi c'est que j'ai. Je veux voir l'Afrique évoluer, surtout avec les jeunes. Il que nous ayons plus que eh, nous aient le courage d'exprimer ce que nous ressentons, ce que nous ressentons. Unis sommes nous et je que nous aurons une révolution africaine pensando en el momento panafricanista, pues, ese eh, llama Ibrahim nos llama a unirnos más, eh, sobre todo pensando en la aportación de la gente joven dentro del momento panafricanista tanto aquí como en los países africanos y pronto tendremos pues alguna revolución, ¿no? Muchas mejoras juntas eh, pues vamos poco a poco terminando salvo que alguien quiera se le haya quedado todavía alguna cosa que decir eso sería nuestra despedida el pro, programa uso eh, ou deac en el que celebramos la diversidad de las vecinas y vecinos Eh, eh, diversas que tenemos aquí en el barrio de Irala y cada vez en más barrios de Bilbao y en más partes de Euskadi. Eh, algunos nos queréis, eh, seguramente queréis despedir, vamos a despedirnos en varios idiomas. Eh, Hamid, si quieres eh, despedirte con algunas palabras en árabe o en, o en bereber, como quieras. Y gracias, eh, Ramdan, Ambar, que me sean todos y, y gracias todos a vosotros también. Eso era bereber, ¿no? Sí, soy bereber, sí. Muy bien. Y ahora también todos, el, todos musulmanes en Ramadán se ha ido. Y entonces, Ibrahima, ¿alguna palabra en polar? ¿O en otra cosa? No, yo quería decir un versículo de Corán, si se puede. Claro. Auzubillahi minash shaitan irrajim, bismillah irrahman irrahim Alhamdulillahi rabbil alameen arrahman irrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'inu ihdina sirat al-mustaqim Sirat al-lajin an-amta alayhim Khayri al-makhdoubi alayhim wala dhalin Ça c'est le verset qui va entrer Quand tu vas commencer de faire la prière C'est le verset qui dit C'est un bon verset Este, entonces es el inicio justo antes de, de empezar, a, al inicio de la oración, ¿verdad, Hamid? ¿Nos puedes explicar un poco más? No, la priera. Eh, no, quiero es que es antes de la oración, ¿no? Sí, antes de la oración. Es el, el, un, la parte del, una parte del Corán que se recita antes de empezar la, la oración, ¿verdad, Hamid? Sí, con la, con la reza, este, sí, uh -huh. sí en Pular o Njara me Egunon, hola Njara o Nalatón a Bueno, pues sin más, muchas gracias por este espacio y por tener la oportunidad de transmitir un, un día más eh, lo que organizamos todas las asociaciones Sí, eh, lo mismo yo. gracias por la invitación y bueno y espero que, que haya una próxima vez Y nada, mando a todos. Verde, nosotras también esperamos seguir contando con vosotras y vosotros aquí en Ousokideak.